Mabel, Mabel Bellucci, sí, sí, Mabel Bellucci, la ensayista, la periodista, la gran activista y también a la autora. Mabel, buenas tardes. Juan Pablo Bertolini te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mabel, es un gusto tenerte en la siesta que nos fue. La verdad es que te agradecemos eh, estos minutos que podés compartir con nosotros inmensamente. ¿eh? Perfecto, gracias. Igualmente, gracias por haberme invitado. Bueno, Mabel, sabemos que se viene una reedición de una, de una potencia que tuviste ahí con historia de una desobediencia, aborto sí. y feminismo. Este, ¿Cuántas reediciones y qué, qué, cuál es el legado que te viene dejando eh, este, est esto que, que pariste? Bueno, mira, eh, el libro me llevó 20 años hacerlo. <risa> eh, es una investigación de archivos con testimonios y eh, archivos que eh, no son los clásicos, sino fueron eh, juntándose a lo largo de todo mi, mi activismo feminista queer en Buenos Aires. Eh, básicamente yo me concentré en el, en el aborto. Estuve en la Comisión por el Derecho al Aborto y acompañé en algunos momentos a la campaña. Eh, en realidad eh, es, son eh, trabajos que hice con volantes, revistas, eh, comunicados, solicitadas y básicamente es un, una, una muestra genealógica de lo que fueron las luchas por el aborto, es decir, cómo pasa de las manos... ...de el, los eh, juristas y de los médicos al activismo feminista, ¿no? Porque antes el aborto era un tema básicamente eh, médico. ¿Y qué, qué? Tenía que ver con la salud eh, y se hacían... Pero las mujeres no hablaban de aborto, se hacían abortos. Es decir, no existía la noción de aborto politizada como la tenemos en este presente... Decían, me lo saqué, el charco de sangre, etcétera, etcétera, etcétera. Pero... Pero el aborto es tan viejo como parir. Siempre hubo aborto y parición a lo largo de la humanidad. Mis, mi bisabuela, mi abuela, mi mamá, yo, todas abortamos. Entonces, eh, eh, son tres ediciones. El, la primera salió en 2014... Después la segunda salió hace dos años y eh, el año pasado el Capital Intelectual me, pedí, me pidió actualizar el debate eh, en la Cámara de Diputados con el proyecto de la ley de la campaña y yo decidí trabajar activamente con el movimiento trans, ¿no?, el movimiento trans y no binaries, que también se presentan como nuevos sujetos políticos para eh, tomar el aborto como un, un tema propio. Entonces hice todo un recorrido genealógico de cómo se llega el movimiento trans y los no binaries A el reclamo por el aborto legal, que no solo no son las mujeres heterosexuales, bisexuales, lesbianas, sino también son las personas trans. De ahí que surge la noción de cuerpo gestante. Muy bien. Eh, Mabel, la verdad es que ahí donde paraste me dan ganas de preguntarte por nuestro, nuestros comunicadores, que muchas veces hablan este, sarcásticamente justamente de lo de, lo, de, la, de los cuerpos gestantes, y este, lo hemos escuchado recientemente, muy recientemente y lamentablemente a Jorge Lanata a hablar este, de temarios sobre los que parece que le falta formación. Pero no es casual que en la otra punta del hilo, Mabel, de lo que estabas diciendo, esté el hecho de que la mujer no estaba autorizada entre comillas, a hablar del aborto. ¿Crees que esto es una señal de que la realidad está siendo rápidamente modificada en los últimos años? Sí, digo, entre... Digo, siempre las mujeres abortamos, siempre, siempre, siempre, siempre. Para mí el aborto es un método anticonceptivo. ¿Por qué? Porque es lo que se tiene más a mano y lo que se va eh, sabiendo de una generación a otra. ¿Mm? Por distintas formas eh, van avisando cómo es un aborto. Por supuesto que siempre va a haber una separación entre aquellas que no pueden abortar o aquellas que no pueden abortar en condiciones seguras y otras personas que lo hacen a través de eh, métodos también clandestinos pero con mayor seguridad. Gracias al movimiento socorrista que utiliza la pastilla del misoprostol, digo, ahora el aborto está asegurado para todos los sectores sociales, como está sucediendo en Uruguay. En Uruguay se hace básicamente con eh, el misoprostol. Entonces, el movimiento socorrista es un movimiento muy subterráneo que a, eh, ayuda, acompaña a, a las personas gestantes a abortar de distintas maneras en reuniones colectivas para que no sientan que eso es un tema solo de esa persona, sino hay muchas otras personas que también quieren abortar. Entonces de allí que se hacen reuniones colectivas, eh, ca cada persona explica por qué va a abortar, en grupos, como era eh, en los años 60 como hacían las ancestras nuestras, en debatir sobre eh, las políticas del cuerpo. Porque me parece que lo interesante que de los años 60 hemos traído es que se politiza el cuerpo. El cuerpo es un territorio en pugna no solamente de las mujeres heterosexuales, sino también de las personas no heterosexuales. Por algo la homosexualidad estuvo siempre considerada como una enfermedad, hasta no hace muy poco. Entonces, lo que viene a significar que aquellos cuerpos que se los considera abyectos son considerados directamente eh, eh, tutelados, ¿no?, No es casual que eh, se tutele más los abortos que los partos, eh, pero siempre el Estado tiene que dar una opinión, el cuerpo médico tiene que dar una opinión, las iglesias tienen que dar opiniones, siempre tienen que dar opiniones sobre los cuerpos, que, eh, cu los cuerpos gestantes. Eh, cosa que no pasa, por ejemplo, con eh, aquellos varones heterosexuales, que no se les pregunta... Bueno, el varón tiene que dar su opinión, te quería agregar, te iba a interrumpir, pero me mordí, Mabel. El varón sí. tiene que dar su opinión, pero sin embargo, la cuestión de ligarse los huevos este, no se discute tanto, ¿no es cierto? No, no, no se pone sobre el tapete la posibilidad de que los varones también controlemos nuestra fertilidad, así como claro, se, es discutible. Claro, porque fíjate vos que, por ejemplo, eh, es muy interesante... Eh, y en el libro yo también lo registro, porque como para mí el aborto también es un método anticonceptivo, entonces yo voy contando las historias de los distintos métodos anticonceptivos desde el anarquismo en adelante. Entonces, eh, vas a ver que el, el condón, que es totalmente necesario, no solamente para no dejar un embarazo, sino también para prevenirse de, eh, de enfermedades eh, sexuales, eh, de transmisión sexual, eh, el, en, en la época de mi mamá el, el condón era utilizado por eh, los varones heterosexuales para tener relaciones sexuales por fuera del matrimonio, del matrimonio monogámico es decir, para eh, tener relaciones con, eh, con, con, mu con mujeres que ejercían la prostitución. Entonces el condón siempre quedó relacionado a esa eh, doble moral, a esa situación que estaba vinculado a, a un prostíbulo, y las mujeres casadas monogámicas consideraban que eh, el, el, el condón las ubicaba en ese lugar. Entonces, lo que más se utilizaba era el coitus interruptus, que como sabemos, no es seguro. Para nada, en todo caso no consigue ni siquiera la, la efectividad del condón a la hora de prevenir las enfermedades de transmisión sexual. Claro, entonces eh, era básicamente... Eh, el coitus interruptus, el aborto y después eh, para los años 50 que ya empieza a aparecer la, la pastilla eh, oral, la, pastilla la píldora. Casi, claro, la píldora eh, es muy rechazada en Estados Unidos por, eh, por los ensayos que se hacían, igual los mismos ensayos que se están haciendo con las, eh, eh, con el, eh, las eh, nuevas eh, tecnologías para ver cómo se controla eh, la COVID, ¿no? Eh, se hacía con personas negras en el Harlem, se hacía eh, básicamente con mujeres en los eh, psiquiátricos y básicamente en Puerto Rico. Entonces, ¿qué sucedía? Que iban los médicos practicaban como si fuesen conejillos de indias y no avisaban cuáles iban a ser los resultados a posteriori. Entonces las mujeres que estaban tan desesperadas que tenían eh, eh, eh, eh, básicamente familias numerosas, aceptaban esas condiciones. Es lo que pasa ahora con la vacuna. Nosotros si nos vamos a vacunar contra la COVID, no sabemos ¿Qué es lo que va a pasar en un futuro con esas eh, eh, vacunas? Y esto mismo se hacía con la píldora. Entonces hubo un fuerte cuestionamiento por parte de las feministas neoyorquinas a rechazar el uso de la píldora porque, no, eh, y aparte, se ligaban trompas, una cantidad de cuestiones intervenían sin autorización por parte de las mujeres heterosexuales. Tanto es así que en Puerto Rico, después de una generación, muchísimas mujeres que se expusieron a distintas experimentaciones de laboratorios, después tuvieron cáncer, cosa que lo anticipan las eh, feministas. Eh, pero bueno, eh, la desesperación de las mujeres por controlar la fecundidad ha sido larguísima y lo sigue siendo. Es un tema de, eh, también muy discutido. Podríamos decir, Mabel, de la modernidad de la humanidad nunca estuvo ausente. Hablaste, no. hablaste a la pasada de la subterraneidad de este movimiento impresionante en el que se transformaron las grupos, las grupas de socorristas en red y, este, bueno, nada, giraba, la convocatoria giraba en torno a la movilización que se propone para este miércoles para acompañar y exigir que sea ley en, en el 2020 finalmente la interrupción voluntaria del embarazo. Mabel, la verdad es que entiendo, eh, creo que no me voy a quedar corto si eh, digo que va a hacer falta más que una tercera edición de esta este, brillante actividad <risa> tuya que has tenido con historia de una desobediencia, aborto Ay, y feminismo. Te lo agradezco, te lo agradezco. Eh, y, y, y justamente en el, en el nuevo capítulo eh, que es sobre el debate eh, parlamentario, yo empiezo a trabajar de dónde proviene la noción de personas gestantes. En un momento surgió personas con capacidad de gestar y era muy capacitista utilizar capacidad. Entonces se eliminó y tiene que ver con grupos de maricas y de homosexuales y de gays que estuvieron en la, en la ley de, de, de identidad de género peleándola y después se integran a la campaña nacional por el derecho al aborto básicamente en Cava y en La Plata y en Rosario y empiezan a reclamar que esa ley de identidad eh, eh, de género esté también representada dentro de las propuestas del de, eh, nuevo proyecto. Entonces de ahí surge la noción de capacidad eh, de personas gestantes. Viene por un lado del de movimiento trans que tiene muchas nuevas eh, categorías como la categoría cis. Eh, viene también de grupos eh, muy radicalizados feministas y también viene de eh, toda la corriente de subrogación de vientres. Entonces se toma esa noción de que eh, personas gestantes, y ahí se incluye toda esta panorámica tan grande para no hablar solamente de mujeres, porque cuando se habla de mujeres se cree que solamente son las heterosexuales. Pero eh, en el, eh, hace 10 años atrás, cuando se eh, eh, lanzó la, la línea eh, de, de apoyo al, a la píldora, a la, eh, perdón, al, al misoprostol, que eran eh, las lesbianas feministas contra la descriminalización del aborto, que tenían un manual que se bajaba de manera gratuita y se sigue bajando. Entonces ahí mostraron que también había lesbianas interviniendo sobre el aborto y también había eh, bisexuales. Y después, a partir de 2013, 2014, empieza a surgir el movimiento trans. La verdad, Mabel, es que entendemos que hay una interseccionalidad, no sé si el término es el correcto, sí, pero hay una interseccionalidad impresionante y suponemos que es mucha la materia a la que podemos abordar, sobre todo si contamos con tu conocimiento de causa, Mabel, te estamos muy agradecidas por estos minutos y te, Ay, gracias. te dejamos en agenda, Mabel, porque te, tenemos que hablar de esto y de cómo toda tu trayectoria como activista queer este, aporta a esta realidad que, bueno, que hoy eh, eh, sube un escaloncito más a ver si se termina de concretar. Muchísimas gracias, Mabel.